Consultarte respecto a esta información que eh, nos acercaron desde la Consejería Popular respecto a un estudio que eh, tiene que ver con el informe semestral sobre alquileres aquí en la ciudad de Rosario. Sí, claramente la mayoría de los inquilinos, en realidad el 78%, que eh, tienen que renovar un contrato de alquiler, padecen el aumento de alquiler entre 35 y 39% de aumento. Para exponer el número claro, aquel que a mediados del 2016 celebró un contrato por dos años, pagaba 6.000 pesos, hoy cuando lo tiene que renovar está pagando 8.250 pesos aproximadamente. Eso dice en la mayoría de los encuestados y los contratos que tenemos recientemente registrados. Por otro lado, esto habla también de que el aumento promedio de los alquileres de un departamento mediano en el centro y macrocentro de la ciudad de Rosario, es de aproximadamente el 38%. Estamos hablando de cifras que están 20% arriba de los acuerdos paritarios que han tenido los trabajadores a principios del año 2018. Realmente preocupa, es una pérdida muy fuerte en el ingreso de los trabajadores y es una forma de trasladarle rápidamente el costo de la crisis De esta matriz económica injusta que estamos padeciendo los argentinos, a la mayoría de los inquilinos que tienen que no tienen otro remedio que alquilar, y como dicen también las encuestas, en un 68% tienen que alquilar en condiciones de menor calidad, en barrios que son expulsados a las periferias de las ciudades, están expulsados a pensiones los jubilados y trabajadores. O sea, esto fuertemente nos preocupa. Y ante discusiones que estamos teniendo ahora con la Cámara Inmobiliaria, con la Cámara de Corredores Inmobiliarios, donde ellos dicen, bueno, que estos son números que planteamos alarmantes, ese tipo de cosas, nosotros somos, en realidad, solamente estamos trasladando el indicador, lo que dice la información objetiva, lo que le está pasando hoy a muchísimos rosarinos, lo que le está pasando en la República Argentina, gente que tiene que alquilar y tiene que padecer la obligación de asumir un contrato de alquiler ¿no? Eh, Nire, también el, lo, hace unos días estuvieron llevando a cabo una... una actividad en los distintos puntos de la ciudad de Rosario donde daban cuenta de, el, de los locales que fueron eh, cerrando a raíz de lo que son los tarifazos y también lo que es un poco la, la situación económica que se vive donde el consumo va cayendo mes a mes. Sí, sin duda. Lo, la problemática de los locales comerciales que junto con las organizaciones empresariales como APIME, como almaceneros y otras tantas de la ciudad de Rosario... venimos denunciando claramente ya en el año 2016 decíamos que era alarmante la cantidad de locales cerrados, fruto de algunas pautas económicas que eran muy complejas como la apertura de importaciones algunas políticas nacionales vinculadas a la producción que atacaban el mercado interno bueno, al transcurso del tiempo se puede decir que en ese año eh, cerraron en noviembre del 2017 a junio del 2018 600 50 locales en la ciudad de Rosario, locales comerciales más que los que teníamos antes. Esto es muy muy preocupante, habla de cerca de 3.500 locales cerrados, es un indicador, un indicador preocupante y que hace falta que los estados nacionales, provinciales y municipales tomen políticas públicas para modificar esta realidad. Eh, Nire, el día lunes estarán presentando un proyecto de ley eh, respecto a, a darle... Eh, un tratamiento a esta situación que están dando sobre qué tratan estos proyectos estas iniciativas que tienen pensado presentar en los distintos eh, estamentos eh, na eh, gubernamentales Sí, son proyectos de ley que ya hemos presentado uno de ellos es que a nivel nacional tiene media sanción del Senado de la Nación falta la media sanción en diputados y estamos presionando estamos llevando adelante una movilización muy importante en todo el país con la idea de que en estas semanas se ponga nuevamente el tratamiento y la mayoría parlamentaria que hoy tenemos en la Cámara de Diputados se votó por unanimidad en el Senado se votó, todavía no se puede hacer no sale de la Comisión de Legislación general en la Cámara de Diputados bueno, vamos a tratar de que esto rápidamente se consolide este proyecto trata claramente de, de este problema que estamos hablando, ajustar el valor de los alquileres a los índices salariales, concretamente al, al, al, un coeficiente del salario de los trabajadores de la paritaria y el costo de vida y por otro lado los dos proyectos que hoy están en la Cámara de Diputados de la provincia también hemos trabajado mucho en conjunto con legisladores de distintos partidos con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la provincia uno de ellos plantea la creación de un registro de contratos de alquiler plantea numerosas eh, normativas que están vinculadas a frenar los abusos de los contratos de alquiler y también proponer un coeficiente y un índice que se ajuste a ese modelo que hemos planteado a nivel nacional, y por otro lado también reducir el costo de las comisiones inmobiliarias, que hoy son del 5% para el inquilino, reducirlos a un valor totalmente accesible, no puede ser que un inquilino cuando tenga que armar un contrato de alquiler tenga que tomar un crédito para poder pagar eh, la comisión, sellado, distintos gastos que se cobran por la intermediación, entendemos que esto hay que bajarlo, el proyecto provincial dice un 2%, Nuestra propuesta original es que la comisión la pague que la solicita, aquel que solicita la intermediación, a quien tiene un correo inmobiliario que pague esa intermediación. Nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley que la comisión la pague el dueño, decíamos, pero bueno, más allá de eso nos parece acertada esta modalidad de bajar el costo de la comisión inmobiliaria, un 2% cada uno, un máximo del 4%, esto plantea uno de los proyectos de ley que está en la Cámara de Diputados de la Provincia. Exactamente, Ineri. Eh, buenos días, Julia. Te saluda. Eh, un gusto, gracias por por este contacto. Y en relación con esto, ¿no es cierto? Porque hablábamos entonces entre el 35 y el 39 por ciento de aumento en el precio de esos alquileres. Y esto hoy en día está supeditado a que a, a, a lo que disponga aquel que que que alquila su propiedad, ¿no es cierto? No hay nada a partir de lo cual diga, bueno, el porcentaje de aumento es tal. Eso es. No existe ninguna normativa, por eso este proyecto de ley nuestro que plantea que se ajuste a un coeficiente. Que en el caso de ser necesario, porque entendemos cómo es el tema, en realidad está prohibida la intensación en los contratos de alquiler y debería, el, el costo de un contrato de alquiler debería estar sujeto a precios que estén vinculados fundamentalmente a algunos índices muy fuertes. Entendemos el principal, el salario de un trabajador. antes un trabajador pagaba entre un quince y un dieciocho por ciento de su salario en alquiler, hoy está pagando aproximadamente el cincuenta por ciento, eso está mal, esto no puede ser así, no puede ser que un trabajador tenga que destinar la mayor parte de sus ingresos, pagar en ajuste entre alquiler, tarifas y alimentos, no puede hacer otra cosa, el no puede estudiar, no puede desarrollarse socialmente, entendemos que esto hay que evitarlo y hay que garantizar el precepto constitucional que habla la condición de una vivienda digna para todos ¿no? Exactamente, lo que es peor aún es que el Estado no se haga cargo de esto ¿no es cierto? Así que vamos por el tratamiento y la aprobación definitiva de esta ley Sí, por eso vamos a ir nosotros sea, vamos a presentar el día lunes el informe este completo con todos los datos y vamos a presentar ahora que retoman las sesiones los diputados, garantizar las sanciones a la ley, que es muy saludable para todo para todos los inquilinos de la provincia de Santa Fe. Y esto va a ayudar también, si conseguimos la ley nacional, a establecer un parámetro que se termine, esta cuestión de los ajustes arbitrarios, donde quienes están en el... Supuestamente el problema del alquiler es un problema que tienen los correos inmobiliarios, cuando en realidad es un problema que tienen 7 millones de personas que alquilan en la República Argentina y que al nivel de construcción de vivienda pública que existe hoy hay faltan muchos años para que estas personas eh, dejen de pagar este especie de cincuenta por permanente del salario mínimo de un trabajador. ¿no? Neri y justamente decís el tema de los inquilinos ¿crees que hay una fuerte presión por parte de las cámaras inmobiliarias a que estos temas no avancen en los estamentos eh, oficiales. Y si La Cámara, la Cámara Inmobiliaria, la CIA, la Cámara Inmobiliaria Argentina, ha hecho una presión muy fuerte en, el, en la legislación nacional y por eso está frenado el proyecto. Vamos a presionar a los diputados. Cuando digo presionar, hablo eh, legítimamente con la movilización popular, así como las mujeres han hecho por el aborto. Entendemos que los inquilinos tenemos que trabajar fuertemente para modificar la legislación, que es bastante vetusta. Neri Roldán, agradecerte por estos minutos. Sí. Y estaremos en contacto y aguardaremos lo que suceda el día lunes.